Plata, sermón, oxymoron, Lady Gaga y Shilda Compuestos que se atraen, no tienen solución Se merecen morir bien muertos Baby Gaga y Gilda Analizando el mal, mintiendo sin parar Qué divertido es todo el tiempo América, bienvenidos al la Tercer Món, programa número 161, en vísperas de cumplirse 206 años del nacimiento de la patria. No, el feriado, algo impresionante, más más allá de la revolución y todo eso, eh, cambia rotundamente la semana, eh, me dediqué a dormir. Santiago Vélez quien habla en este momento, Manuel Mendes soy yo, y también está eh, Tristán Basile. Hola. Hola. Y en los controles está Álvaro... En su día. ...letal en su día. ¡Es el día del operador! Sí. No, puse una sonrisa canchera. <risa> Álvaro, vos te reconoces como operador de radio, como crítico de cine, como melómano, como futuro sociólogo... Eh, ¿Qué más puede ser? No, no sé, no sé. esa autoconciencia no. de operador? Tiene muchas cosas Lo que no tiene vos ¿Pasaste de, por... de la autoconciencia de operador? De, la, sí. del, de operador operadora en sí operador para sí, sí. Es una lo que estoy diciendo <risa> No está agremiado ah, No está agremiado ¿Dónde están agremiados los? En... El Sindoper <risa> Ay, me encanta el nombre El líder de Sindoper Estamos con un Álvaro Bretal, líder de Sindoper Sí Sí, Álvaro, te queríamos preguntar Te queríamos preguntar, ¿cuál es? Bueno, estoy más patriota que nunca yo, ¿eh? Quiero decirles A mí me encantó esta víspera de feriado Me hizo me hizo ser productivo No, no Quiero que el gobierno no re... entienda el significado de los feriados <risa> Tuve una productividad de tres días Me desperté a las siete y media de la mañana na nah, nah, qué bolazo <risa> En serio me levanté no, a las 7:30 no, me levanté a las 8 menos cuarto. Sí. Y no paré de hacer cosas. ¿Y empezaste a hacer cosas ¿Por qué? en tu casa? Porque mañana es feriado. Atención, ¿en tu casa? Primero tuve una reunión estratégicamente colocada en mi casa a las 8 de la mañana. Ah, te encanta hacer eso. Sí, es una técnica infalible. Un poco, poco egoísta también. Mm. <risa> bueno, y de ahí mm, no paraste hasta como recién. Respuesta. No paré, no paré. De hecho, estudié sin, sin que me agarre sueño. No, no, es una maravilla este víspera de feriado. ¿Y capaz que te... tendrías que descubrir eh, levantarse temprano como una opción de vida? No, solamente en víspera de feriado. <risa> ah, eso te iba a preguntar. ¿Cuánto llegas ¿Cuánto pensás que te puede llegar a durar? Varias vísperas de feriado. Pero no hay más, prácticamente. Hay muy pocos feriados este año. El año lunes, en junio, 20, el 20 de el junio. 20. Una vez, entonces. Y en, en agosto también, ¿no? San Martín. No, yo totalmente al revés. Hoy dije, duplico el feriado, hago dos por uno, me levanté a las 11 Bien. Está ¿No bien. No fuimos eh? indiferentes, al menos, a la víspera. No, no, no, no, estoy más patriota que nunca. ¿Y qué has hecho? No, la vida en serio. <risa> me puse una escarapela. ¿A, a, ¿A verla? ¿Dónde? Acá. Te levantaste como diciendo <risa> la carapela de cuero. En la... No. Aparte le gures otra cosa. Es realmente no, muy mucho mostrar. más terrible. <risa> Cómo le hagamos toda la escarapela del cuero, una barbaridad. A los humanos en algún programa después de las 10. No, tengo una escarapela de tela. De tela. Sí. Celeste y blanca. Sí. Y estoy muy contento de pertenecer a esta patria. Bueno. Qué sé yo? yo. hace mucho que no uso escarapelas. Parece que está bien. medio antes, antes buena... de medio anti. Ah, eras medio ahí como internacionalista Sí, sí Che, ¿tenés alguna posición tomada? Y extiendo esta pregunta a Santiago Hacia las formas de las escarapelas Si tienen que ser... Tengo una posición tomada ¿Y? Me gustan... Eh, tal cual las repartieron French y Beruti En aquella gesta de mayo ¿Cómo era? <risa> Redondita No, no, así, era una, una cinta, ojalá La cinta, ah. la banda, la banda sí. doblada Que no sé si eran celestas y blancas Tampoco en aquel momento que echa mucho que nos comemos con los colores, ¿no? Esos punteros políticos que eran French y Beruti Sí, me gustan me gusta la simple, la la cintita. El coso el monito, el molito redondito, qué sé yo, me gustó mucho igual la escarapela del bicentenario. Una cosa que eh, me gustó. Sí, no, la sí. Es muy lindo. ¿Saben cuál? La es? que tiene el, el amarillo más grande, sí, casi sí. un huevo frito, es como un huevo frito, Como el nuevo símbolo del de, nuevo logo de la TV pública. Ah, oh, no. Claro, el viejo también era medio huevo frito. Sí, pero era hasta más huevo frito que nunca. El sol ha crecido, la, la línea celeste se disminuyó y el nombre cambió y se llama Televisión Pública Argentina. Y le deshacen entrevistas a Longobardi, el Gordo Bonadeo. Ayer y, la vi. Y, ¿Y le robaron el eslogan a Clary? Bah, no se lo robaron, son los mismos. Es todas las voces. ¿Todas las voces? Todas las voces. uno te... de los eslogans. Todos nosotros. Todos nosotros. Todas las voces no, era... eso es ah, no Todas las voces eran... ¿De quién era? ¿De la ley de medio? Sí. Ay, una Ay, daga, banderas, una daga Las banderas Una daga para todos Que roban mm. Bueno mm. Eh, Tenemos vías de comunicaciones, Santiago Abella eh, Tenemos, están que estallan Pero quizás eh, Si se comunican hay un lugarcito ahí para ustedes Arroba tercer mont en Twitter En Facebook en Instagram, 451-6917, para comunicarse al teléfono rojo de Radio Nauta. Si estás en el interior, 221. <risa> si estás eh, fuera del país, eh, 0054-221, sí. 451-6917. Hay mucha gente que nos escucha realmente de todas sí. partes del mundo. Eh, ahí en Google los, los, los manda al frente y les decimos a ustedes que sabemos que están ahí, que se pueden comunicar. Bueno, y tenemos la foto del día. ¡Ay, qué rápido! Una foto... sí, ¿Fui demasiado rápido? quería decir algo más? No, no, no, es que no, no la llegué a subir a, a mi red social asignada. Ah, y bueno... Ahí, ahí la mando, ahí la mando. Una foto enternecedora, la verdad. Estoy a punto de llorar. ¿Sí? No, ahora no, pero me parece enternecedora. ¿Estuviste a punto de llorar? La vi me pareció que estaba muy bien. Porque soy un poco sensible. Soy, ah, soy de lágrima fácil. ¿Sos de lágrimas fácil? Sí. Acá la estoy viendo. No Estamos sé si... Sí. Hablando de la foto que circuló por todos lados, seguro ya ustedes la vieron o la vieran. Eh, es de dos niños pequeños, eh, con cada uno una muleta, uno con sus dos extremidades inferiores, el otro solo con una. Podemos decir... Para empezar con la descripción Que son muletillas Ah, bueno No, no, no, no. No, no, no, es pésimo Perfecto. Es pésimo porque no hay un juego sigo, de palabras Sigo, sigo entonces eh, Racing Kids, dice abajo Eso sí, me parece espectacular va. Porque recuerda a Magic Kids Que por otra parte va a estar transmitiendo Mañana Durante todo el día de mañana Una programación tal cual si fueran los 90 ¿Y por dónde? ¿Por un streaming de sí, internet? Sí, un streaming O sea, que tal cual si fueran los 90, no No <risa> <risa> che, esto de la vuelta de los 90 Tiene sus cosas buenas Por Magic Kids como Magic Kids, por ejemplo sí. volvemos a Racing Kids igual Volvamos a Racing Kids Estaríamos hablando, de, claro, un niño Sin pierna Con un amigo Con dos piernas sí. Uno tiene muy... una pierna Y el otro tiene dos piernas entonces O sea, tendrían una pierna y media cada uno Si estuviera distribuido quitativamente Exactamente Pero no Pero no Y están viendo la despedida del señor Milito Exactamente Y el, el textual Es eh, conmovedor ¿Quién habla? ¿El de las dos o el de una pierna? Habla el de una pierna Porque que es el que... único que pudieron encontrar Porque se identifica fácilmente ¿verdad? Exactamente Vos, el de una pierna El de la muletilla <risa> Siempre quise tener un amigo O un novio tullidito Y nunca me tocó Así que, tullidos del mundo Míos eh, Contáctense conmigo Quiero ser su amigo para pa Perdón ¿Novio tullidito? Me, me gustaría, así Estamos hablando de amputación de miembros Sí, no eh, Depende que Bueno sí, ¿Alguna preferencia miembro? a cualquier miembro? Eh, sin mano Sin mano el Uno el sin el mano, muñon, un muñoncito Y aparte le podés tocar Viste que algunos tienen como muñón nada Y otros tienen como unos deditos en el muñón ah, sí, Que son los video. que sí, han oh. sí, Los que han crecido así Claro, no... na... de nacimiento Y quizás ah. tienen un pequeño dedo o dos Que se mueven Y ah. tienen utilidad, utilidades múltiples Supongo sí. Es como una Esas es para agarrar las empanadas Una pinceta Una, pi... una, una pinceta Exactamente. Pero me parece que no estás compuesta considerando el muñón como no, algo que podés tocar cuando quieras, pero el muñón también te puede tocar a vos. Sí. Y ahí ya me parece que la cosa cambia. ¿Cómo cómo? Que te toque que te toque el muñón. Que a, que a vos un muñón te toque. Ah, que te toque, no que a vos te te amputen un brazo. <risa> no, no, no, que te toque tener un muñón. Por ejemplo, si el tuyo es el muñón en la mano derecha. ¿Lo saludas con la izquierda o lo José saludas María hacia muñón, el muñón? Hablando ¿no? de personajes. De... <risa> Nunca se hicieron el, el muñón. O sea, como voy a hacer ahora que te pones sí, eh, como sí. el codo. Un clásico. Pero cuando te tocas a otro con el codo... Es mucha, muy, muy impresionante. Sí, bueno, muy impresionante. ¿A gente te son la intimidad? Bueno, cuestión que el niño Me que le prestó una que... muleta a otro en cancha de Racing afirmó. Es mi amigo y quería que lo viera Milito. Listo. No hay nada más que decir. Me parece fascinante. Este... Es, es para llorar. Ah, porque le prestó la muleta a su amigo. Claro. Se llama igual que yo. Cada los Santiago somos grandes personas. Cristán. No me había dado cuenta. Santiago Fretes tiene 10 años. Es fanático de Racing. Y una imagen que lo tiene como protagonista se viralizó en redes sociales. Y conmo conmovió a todos, a todas y a Manuel Mendizábal. sí. Dos niños, dos muletas... Tres piernas. Eh, Santiago nació con una malformación genética por la cual no pudo desarrollarse su pierna derecha, pero eso no, li, no le impidió crecer en el sentido más valioso, el de la solidaridad. El sábado, durante la despedida de su ídolo Milito Utilizó una de sus muletas para superar un muro Y ver la vuelta del príncipe Mientras que la otra se la prestó un amigo Para que también fuese, fuese parte Aunque detrás de la pared Del homenaje al delantero qué bien eh, también que presten Porque imagínate una um, persona en silla de ruedas Que no te la preste, horrible Es un poquito más difícil Pero se sienta en cualquier lado Cuando va a cagar, se sientan en el inodoro puedes dar una vueltita en silla de ruedas me encantaría me, me, Nos quedamos sin palabras Estoy tratando de buscar los comentarios De la <risa> Ay, sí, de no la foto Amistad pura, emoción total dame, dame uno que agrega Macri Cristina, vean qué ejemplo vayan, vayan a hablarle de grietas y esas cosas A estos pibes De, qué? de grietas, ah. la grieta ante los, Una pierna y los dos piernas Una ternura total La inocencia y el amor a la vida en su máxima expresión Bien Pero cualquiera que está al lado, compartís algo. Igual está buena la foto. No, Esto no me, me encanta. Muchachos de Racing no podrían hacer una vaquita y conseguirle a este super fan una prótesis. Ah, ya se hizo eso. ¿Ya le dieron la prótesis? No, se hizo la vaquita, pero nunca le llegó la prótesis. Ah, ¿En serio? Sí, Qué está más adelante. Porque ya fue ya fue protagonista. Él es el, el tullido de Racing y 2x3 es protagonista de algo. De una imagen ah, que internece mirá. al país y quizás al mundo No sabía Hace poco puñalaron a una persona por gritar un gol Espero que si Racing hace un gol, nadie apuñale a los chicos Manda un mensaje Sergio, bueno. 1285 eh, no, Que no se preocupe, no es muy probable que pase Que apuñalen a los chicos qué feo de ahí, no, no ves verdad. nada Dice Sebas-Nebet Bien, no ves nada, tuchido Hermosa foto, dice el gordo Farinela No creo que sea el gordo Farinela ¿El gordo, ¿El gordo alias El padre? ¿Farinela? No, no, creo que no Puede ser que Se foto. ve que la década ganada los ayudó mucho Dice el honesto No entiendo Politiza la... la foto, politiza De manera inexplicable Pero, para, ¿Los ayudó mucho realmente en que Tienen muletas o los perjudicó en que le falta Una pierna? Sí, no sé. no sea, Hay que leer el, el subtexto. <risa> difícil, es Difícil. para Acá hay una respuesta. Primero, muy emotivo. Ojalá los jugadores de Racing tengan un poquito de amor por el hinche y le devuelvan algo de lo que este chico les brinda. Hacer una vaquita y juntar la plata para la prótesis sería un verdadero gesto. Y Andrea responde. Hola, Sergio, soy de Racing. No sé si es Andrea. Y voluntaria en RS, que es Racing Solidario. Bien. El tema de este nene ya fue tratado dentro del club. Los jugadores en su momento se movilizaron y le juntaron algo para que se pudiese hacer la operación... ...pero tal y como dijo la madre, requiere una operación y es bastante costoso todo. Bueno, al final no hicieron nada. No alcanzó la plata. Este me encanta. Mariano Poleri dice... ...habría que sacarle una pierna a Macri y dársela a este pibe. ¡Bien! Y le, y le saltan Uy. a la yugular. A ver, a ver, por favor. Este tiene un me gusta. Después, con 30 me gusta, le responde Maruzande, que dice... ...sería mejor que en la década de nada le hubieran dado una pierna ortopédica... O será que las tienen arrumbadas como las sillas de ruedas. Uy, purísimo, Maruzán no están las piernas en el pami. Helga 4102 dice, el día que se hagan trasplantes de cerebro vos podrías encabezar la lista. Bien. Hay un juego de palabras en voluntario con lo de encabezar, me parece. <risa> muy bien, Manuel, muy bien. Ten, ¿hay tenés algo de choripierna o pierna plan? No tiene... Nadie fue por ese lado, me voy a comentar, falta el choripierna ¿En Yo pagué mis impuestos y no alcanzó para una pierna ortopédica Menos mal que era una famosa década ganada se Darío Daro y trabaja en Rosario Pero hay que darles piernas, pregunto, pregunto con, con, de buena fe ¿El Estado le tiene que dar piernas ortopédicas a todos a los que le faltan piernas? No, esto es espectacular un Santi-bajo-boca-10 re un reflejo de una metáfora de lo que fue la década robada amputaron los sueños ah, no, no, no amputaron los sueños y el futuro del pueblo no, qué ahora no. lo vemos más claro no dejaron nada, se robaron todo no, la pero no. es como si el nene tendría la pierna y pasó el kirchnerismo no. y quedó ahí no, no, fantástico Este también es uno que no podía faltar, Opinolo 2014. La verdad que podrían ponerlos a jugar estos dos chicos, seguro que andarían mejor que los 11 canes que, que juegan en Mufademia. Dos bueno, más, dos más. Me, me cebo, me dos cebo. Me no fantástico. Parar. Eh, el Braca dice, ¿y qué tiene de novedad su durante años Racing se paró sobre equipos muletos? Bueno, más o menos tienes uno más tiene que ser politizado oh. tiene que ser politizado esperá, esperá, esperá. dónde estás, dónde estás leyendo? estoy en comentario? cancho llena ah, de la bien, nación bien. es un semillero de estupideces eh, es que se terminaron los comentarios Ay, no mal. no qué, qué bueno que los clubes sirvan con ve larga para otra cosa además de mantener vagos dice vayano 10 semi politizado bueno hay una crítica al, al salario elevado Mmm no, no, no, Pensé que era mejor, pero no. No, no, no, no hay más. Guau wow, qué foto. <risa> bueno, bueno, fue la la foto del día. Santi y su, su gran gesto con su amigo. Sí, y se retiró Milito. Se retiró un Milito, jugador. tuvo un hijo el mismo día. El que se retiró, que nació con todos los miembros en su lugar y en la longitud correspondiente. Esperemos que crezcan de forma proporcional. Bueno, y tenemos canciones sobre los negros, un común denominador sobre la negritud, porque tiene que ver con la Revolución de Mayo y, y los negros, los mulatos, los ambos, los pardos. Ahí te estás. Pones no, la por? canción. Arrancamos con James Brown, pero no tengo acá el nombre. Say it loud. Ah, I'm acá. Black and I'm Proud. Pero Brown, es marrón, no es negro. Exacto, bueno, pero forma parte de las castas. El cielo con voz alta, soy negro y estoy orgulloso de Helio. Esa es la canción. Uniendo a los argentinos 23 en toda la República Argentina tenemos Un común denominador que habla De negros ¿Cómo sentirte normal Si eres de otra raza? Mm. Consejos Si la gente a tu alrededor Es de una raza Y tú eres de otra Podrás sentirte fuera de lugar eh, Ejemplos sobran Quizás estés viviendo en el extranjero, inmerso en una cultura diferente. Quizás tu familia se haya mudado a otra ciudad o se has adoptado. Algunas de estas cosas pueden sentirte un poco hacerte sentirte un poco mmm, incómodo. Sobre todo cuando el resto de la gente lo hace notar de formas más o menos agresivas. Como olerte, por ejemplo. <risa> Qué feo. O, li no, no, o no lincharte. Tiene... <risa> Escupirte. O <y> olarte. <risa> Enfrenta el síndrome del iba impostor ¿Te a decir el otro día? que No, es el... que no tenía nada que ver con la raza ah, okay. Lo que iba a decir Pasa que el otro día mi papá me olió Pasó bueno. por atrás, me, me, me olió Disimuladamente Volvió, me olió más Y me dijo que tenía el buzo sucio ¡Ay no! Como completamente ofensivo, pero no tiene que ver con la raza Porque era mi papá y Pertenecemos a la misma etnia La etnia de los argentinos Enfrenta el síndrome del impostor Es la primera recomendación El síndrome del impostor se da A ver, el síndrome del impostor Se da cuando una persona cree que sus habilidades No se equiparan con las de la gente a su alrededor Quizá creas haber ganado una beca O una oferta de trabajo por tu raza Lo cual puede hacerte menos calificado Que los que están a tu alrededor no Estoy muy lejos es un, de entender esta oración Un complejo eh. de inferioridad me parece Que es de lo que están hablando Es como la estigmatización Pensar que te ganaste Algún premio o alguna ayuda Por negro Por tu raza Pero como algo de discriminación positiva Exactamente. Yo Creo quiero que, que me den medio. algo por puto Bueno ¿Pero ¿Qué? vos te sentís que te dan cosas por puto? Ah. No ah, si, si lo hicieras tendrías el síndrome del impostor Me encantaría Santi, es, es importante reconocer que tienes valor por tus propias características y logros. Síndrome y no del impustor, puto. ¿se puede decir? <risa> basta, basta. Ya es perdón, tercer perdón. chiste de ese, de ese calibre que tirás en el programa. Perdón. Eh, no más. A mí nunca me van a dar un premio por ser de una raza eh, distinta. Lo mejor es cuando las cosas Porque se suman. Por ejemplo, negro, puto, hecho, pobre. Claro. Esas, es como un dan, ahí si sí te dan un premio, la, por lo la, menos un plan social. La UAH es tu único premio posible. Ahí me dieron becas por ser blanco. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es eso? <risa> no, qué sé yo, ser blanco universitario, qué yo, hace que ah, me den becas. becas me, sí. becaron, me becaron, estoy becado por, por Acá ser no hay blanco. cupo de negros. Eso No, no y acá es extensible, en círculos concéntricos, este estudio, esta radio, este centro cultural. ¿Qué estás diciendo? No, nada, nada, nada. No, de, verdad que no, no... No, no, no. de verdad que no entiendo lo que estás diciendo. No, no, deja. Hay que buscar un negro y traerlo para incluirlo. Bueno, recuerda que los comentarios racistas no se tratan sobre ti. A menos que seas... Que A menos no? que se traten sobre ti. Si negro y te dicen negro de mierda, ¿para mí que se trate sobre ti? Recuerda que los comentarios racistas reflejan un problema con la persona que los hace, no tú. Gente. <risa> ¿Tú qué? No tú Sufrir el prejuicio o la discriminación No te hace automáticamente menos valioso O significa que tengas algo de malo Es muy muy difícil de entender Raro, esto. rara esta nota que trajiste ¿Puede ser que parta de un piso muy bajo esta nota? Sí, en el sí, cual sí ¿Le está diciendo sí? los negros que realmente no son inferiores? Que el racista no tiene razón está explicando a los negros que no son inferiores? Este me gusta desastre del estrés, perdón. desastre no. del estrés de ser un representante cultural. Bien. Me parece que está bien. Si eres una minoría en un grupo de personas de otra raza a la tuya, no te sientas con la presión de representar a tu raza. Quizás sientas que los demás tengan asociaciones negativas hacia los miembros de tu grupo racial y quieras demostrarles que están equivocados. Claro. ¿No, ¿No les pasa al revés? Ahora saco todo mi racismo. <risa> que hay alguien negro... En, en un deporte y para mí va a ganar él, estoy seguro, mi mm. corazón lo dice. Mm -hmm. Eso es racismo Ese también. Corre más rápido. Sí. Y vieron también eh, otro racismo muy gracioso, el de son como más naturales. Como todo que lo bailan. que tienen <risa> todo sí. lo que tienen que ver con la naturaleza, sí, sí. no con los saberes aprendidos, sino con Porque sí, son sí, más la, como de África, de, claro, la, de la más primitiva, más primitivo. Claro. No matemáticas, pero sí sin baile, una danza Inclusive Nadar. aquí, el sexo incluso <risa> sí. Claro Sí, sí, lo natural es, es más Se lleva mejor con el Dio Y e incluso hasta las características que son más musculosos Sí, tienen, son más, más, fi larga. más fibrosos Cuando me fui a Brasil volví y todos, todos todas me preguntaban ¿Y se si ¿había, no? no, si había cogido? No, ah, se había cogido como Como que fui coge. y con solo con negros Y está... Me lo preguntó todo el mundo, ¿eh? ¿Y la respuesta cuál fue? <risa> Bien. Una respuesta muy compleja. Te toca a vos, Santiago. ¿Qué? Ah, mirá. Mantente... <risa> Tomar birra. Mantente informado. Bueno, para... Mantente sí. Ante los comentarios discriminatorios, eh, prepárate para remeter Puedes sentirte más empoderado si tienes una respuesta y usas la información como poder. Por ejemplo, Informa alguien me dice, puto, y yo te digo, heterosexual. Claro. La información sería, eh, los negros no son inferiores a los blancos. Esa es una pieza de información que tendrías que tener a, Pero, a te mano. Cuando dicen negro de mierda, vos decís, ¿sabés qué? Los negros no somos inferiores a los blancos. Yo estoy informado <risa> sobre eso. Tomá. Che, hoy nos no... va a dejar de escuchar gente. No. <risa> Ya dijimos el otro día de inaugurar una sección En donde convoquemos y llamemos a la gente Que nos ha dejado de escuchar por momentos En que se ofendió profundamente con nosotros avisen Usa si el humor bien. Cuando sufras de estrés relacionado a la raza Ya no se dice raza no, no, no, es un desastre esto ¿Pero cómo es esto de sufrir estrés relacionado a la raza? Los hamsters sufren estrés relacionado a la raza y se mueren, ¿no? ¿Viste que siempre... No, guarda que se, se muere. Se me estresó. Si lo tocas con el dedo se muere de estrés. Se me, se me estresó el hamster y se me murió. Le agarró estrés asociado a la raza. Claro, sí. En ese caso me parece que está eh, correctamente usada la oración. Bueno, cuando sufra de estrés asociado a la raza... Hamster... Empodérate para Cáncer. no estar para no ceder. Me encanta este texto que estamos leyendo. Si bien algunos pueden arremeter contra ti una vez más, puedes tomar una postura más ligera, analizando un poco mejor la situación. No. ¿Sí? Chupa huevo, respondería yo. Chupo, así, o, no sé si es necesariamente humor, pero Bueno, no nutrimos de muchas herramientas a ¿eh? nuestros compañeros y compañeras negros que están escuchando, ¿no? A mí me gusta deshacerme del estrés de ser un representante cultural. No tengo que andar justificándome <risa> todo el tiempo. no Cada vez que insultan a mi raza no tengo que andar haciéndome cargo. eso Ese consejo me parece muy bueno. ¿Pero alguna te sentiste representante cultural de tu raza? No. Me parece un buen consejo, simplemente. No para mí. ¿Es debo sentirse representante cultural de tu carrera? Mmm. Y vos que, sí. vos, que, vos que estudiaste letras, Santi Y que lees mucho ¿qué, ¿Qué pensás de esta de la trilogía De Narnia? Ah, es muy típico, eso que me estás diciendo es muy muy bueno, típico Bueno, a eso es representante cultural de, de tu raza Si querés ¿Y qué responderías? No sé qué responder, son situaciones no. Que me ponen como medio incómodo Porque no quiero Decir decir que algo me parece una porquería Generalmente me dicen qué opino de algo Que me parece una porquería Y no lo quiero decir, porque bueno, está buenísimo que le hace esas mierdas. Y entonces no sé qué decir, no digo nada. Ah, no lo leo justo eso, no lo leí, no leo um, todo. En reuniones de a, con amigos y amigas de mis padres me pasa que me, me convocan para dilucidar algún problema que los tiene entrampados. ¿Vos que estudiaste sociología? Y la, no, claramente no hay respuesta La o respuesta, la respuesta es... es La discusión está completamente mal planteada <risa> <risa> Financiamos me... la investigación Y la respondo <risa> y Me tengo que ir Si no, dudas eh, de diccionario gramaticales también ah, me convocan ah, ah, Pero eso está bueno Porque realmente tenés herramientas para, para resolver Gramaticales las. sí, de diccionario no El otro día tuve problemas para saber Lo que era un pronombre, por ejemplo Si tuviera tenido oh, <risa> a vos como representante claro. cultural De tu raza ¿Y aprendiste lo que era un pronombre? No, me jugué ciegamente No me acuerdo que era igual. Bueno, igual acá no hay otras razas En nuestra República Argentina No, no, no por suerte El Somos Crisol todos. No hay negros Somos todos uno Todos hablamos pero el mismo negros. idioma. ¿Es verdad que no hay negros porque se murieron todos en las guerras de la independencia? Ay, ¿No, ¿No sí para yo a veces lo así. digo y debe ser mentira? No, no para, mí un, con un para mí es re verdad. Con un de verdad Porque había estaban en, en las novelas y en las fotos estaban... Y además no han traído a Rolete. Sí, se sí, había un montón de negros. No, 30% no había... en Buenos Aires. ¡Ah, oh, la mierda! 30% en Buenos Aires. Negro, negro, black, black. Black people. Pero después cuando vi, vino la inmigración... Ahí ese se, 30% se, fu sí, sí. se fue la aclarando. La inmigración fue altísima. Pero no tenía ahí... ni un té con leche, nada. Es increíble cuando uno cruza a Uruguay, la proporción de negros se dispara. Negros llamados Washington. Se dispara al sí. carajo. Y ahí Uruguay no mandó sus negros a la guerra. ¿En Berizo? Uh. Uh, hay hay, un, hay una comunidad de caboverdenses que y en escena también. Mira. Que llegaron a las costas del Río de la Plata a principios del siglo 20. Ah, ¿y no se mezclaron con otros otras razas? Parece que es, sí, pero que mantienen cierta pureza. No sé cómo hacen, porque la gente se tendría que tirar encima. Cabo Bardances. Es particular como los senegaleses vendedores de relojes y y otras cosas, vienen sin mujeres. Vienen sin mujeres <risa> y Llaman mucho la atención de los niños y las niñas Sí Mi, mi, mi atención también llaman mucho Me intento hacer el disimulado no Es un niño, viene, sí, a, al también. fin y al cabo Me encanta que hablen en otro idioma eh, Nunca tienen el reloj que estoy buscando Como se visten ¿Has buscado relojes? entre Quiero el Casio clásico El de 50 ah, metros sí, waterproof sí Está, está de moda Me encanta, pero no siempre me encantó truchos. Pero nunca está Y el otro día un amigo lo encontró a 60 pesos. ¡No! no ¡60 pesos! No, ¡Eso quiero! El Casio Clásico de los 80, Waterproof. ¿60 pesos? ¡60 pesos! Cada vez que me encuentro con un senegalés... Dudo digo, del waterproof, me parece que no soporta nah, una lovisna. Nah, sí, no lo waterproofé ni ahí. Es pero, un, gran, un gran reloj. Pero le acá senegalés que me cruzo le pregunto, ¿no tenés ese...? Y me cuesta como establecer la empatía... Eh, de, de, de, de, de interracial <ríe> sí, Interracial no, Hoy pero, estamos clasificando conceptos De cómo explicarle el, el clásico casi de los 80 No eh. es clásico en África claro, no. Ahí me falta como El clásico es de arena Bueno <ríe> Yo un momento que recuerdo Así como de, no tiene nada que ver con la raza tampoco no Pero de, de Revelación de conocimiento en mi vida Es cuando aprendí la diferencia entre waterproof y water resistant ¿Qué? ¿Puedes iluminarnos, por favor? El waterproof se sumerge, se sumerge en el agua. Y no le pasa nada por X cantidad de metros, soportan la presión. Ah. El water resistant se van con una ducha, pero no lo sumerjas. Ducha resistant. Es, es un water resistant. O sea que no tiene metros de profundidad. No, no soporta la presión. Rock para el negro atila de Patricio Rey sus redonditos de ricota.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 Sábado 28 de mayo, 14 horas, Ech, a la hora de la tarde, en 3 y 522 Tolosa. En Tolosa, comparsas de todo el país. Exactamente. Organiza e invita a Candombe del 25. Ahí te espero hoy. Vamos gente todavía. Vamos. 12 años de autogestión. Organiza e ah, invita Candombe del 25, señores. ¡Opa! FM 106.3 Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 1063 En Radionauta está sucediendo Le tercer mon Okay Ja sigot el diario del Tercer Mundo Represión con responsables políticos. ¿Estás bien, Tristán? No, ¿Qué no. ¿Qué te pasó? No podemos hacer esto, Tristán. Es la quinta temporada. No, me, me tenté solo por un chiste que se me ocurrió en mi cabeza. Impresionante. Bueno, ah, no, no, no. No podía tragar la cerveza. ¿Querés leer la noticia? Me tocaba a mí. Sí, dale. Una represión con responsables políticos. mira qué interesante. El ex de seguridad... ...del gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Matov... ...y la cúpula de la Policía Federal de aquellos años... ¿Enrique Matov? Matov. el Secretario de Seguridad del Gobierno... Sí, sí, no, no. Fantástico, Y la cúpula de la Federal de aquellos años, integrada por Rubén Santos... ...Raúl Andreossi y Roberto Gaudeiro... ...se convirtieron ayer en los primeros funcionarios públicos... ...de la historia argentina en ser condenados penalmente por las consecuencias de una represión que ordenaron, implementaron y debieron haber controlado. Las condenas fueron bajas, de entre 3 y 5 años, pero fueron reconocidas por los familiares de esas víctimas y sus abogados como históricas. Sin embargo, no fueron todos festejos en la AMIA de en la sala AMIA, perdón, del de tribunal de como DPI, ya que los jueces absolvieron a 6 de los otros 13 policías acusados en el juicio. Estamos hablando del juicio, de las sentencias por el juicio por la represión de las jornadas de diciembre 20 y 21 de diciembre de 2001. Se tomó su tiempo la justicia, ¿no? Siempre se toman su tiempo. 15 añitos. ¿Cuándo, ¿cuándo prescriben? A los 30, ¿no? La verdad que no sé. ¿30 años? La condena, cercana a lo que pedíamos, se dio para los cuatro imputados. No hay antecedentes y remarcó Rodrigo Borda, abogado del CELS. Con este fallo queda claro que la policía no actuó como oveja descarriada de un gobierno que se preocupaba por lo que pasaba en las calles, sino que las muertes fueron las conclusiones de decisiones que ese gobierno tomó. Culminó Borda, abogado del CELS, organismo del que soy fanático. mira parece que el CELS es un organismo espectacular. Tiene posiciones muy coerentes sobre todo en mayo de... ¿Tenés un pin del CELS? Me encantaría, me encantaría. Mucha plata dice que tiene. Y vos quedaría con mucha plata, ¿arías el CELS? Llegó bueno. Pati Mayoniz al estudio. Hola, Pati. La recibimos con los brazos abiertos, agregándole la cuota de femineidad a este que la mar pedía... de huevos, como lo han bautizado desde La gente lugares. en Twitter. Qué grosería, sí. qué grosería. En mayo de 2015, la Corte Suprema de Justicia confirmó el sobreseguimiento de... Fernando de la Rúa en la investigación sobre las muertes y los heridos de la represión que él mismo había ordenado horas antes de renunciar a la presidencia y volar en helicóptero ¿Hacia dónde? ¿A dónde voló? Campo de Mayo. Borda Plateola, vos nunca me había preguntado eso. No. Porque se fue, ya no. Olivos. Por ir a la Facultad de Humanidades. <risa> no creo. Borda al, al 3. al BIM en aquel momento. Borda planteó la posibilidad de que la sentencia de ayer permita avanzar en el análisis de la responsabilidad del expresidente a nivel internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eso donde fue denunciado en año pasado y donde hoy, atención, Carlos Manuel, trabaja Eugenio Raúl Zaffaroni, o Raúl Eugenio Zaffaroni, nunca sé cómo ordenar sus nombres. <risa> Raúl Eugenio, me parece. Pero nunca funciona... No creo, siendo la, la... absuelto en la justicia nacional, que lo pueda condenar la justicia internacional. Claro. Porque hay que elevarlo, a menos que... Claro, no, apelaron la absolución y fue a la corte interamericana. Es difícil. Nunca se condena fuertes, ese, la CID. No. Como la Haya. Lo que puede hacer es obligar al Estado a pagar, bueno. cosas así... En, en épocas de La Rúa Me parecía muy ingenioso un chiste de, de atención Nick, no, los, no, no no Que le decía Le llamaba eh, Ese lentísimo presidente no, Frenando de la duda No Manuel Era, no, era, no. era pequeño era en pequeño. Chile matan a dos leones para salvar a un suicida... Ay, me salió cualquier cosa. <risa> de vuelta, de vuelta. En Chile matan a dos leones... No, no me sale más. No, es... Matan a dos leones para salvar a un suicida que se había metido en su jaula en Chile. Mucha polémica esa toda esta noticia. Quiero que la discutamos fuertemente después de que se la lea. Dos leones tuvieron que ser sacrificados... ¡Pum! En un zoológico en Santiago de Chile para salvar la vida de un hombre con intenciones suicidas que se metió desnudo. ¡Apa! Voy a buscar fotos. Al encierro de los felinos. Los hechos ocurrieron el sábado a la mañana cuando el zoo se encontraba con bastantes visitantes y muchos niños por ser el día feriado en Chile. Quedé un depravado, además de suicida. El sujeto, cuyo nombre no fue revelado ni develado forzó la jaula donde se encontraban los leones, se desvistió, capaz que los intentaba seducir. Mm, se mm. lanzó al interior. El Zo cuenta con un protocolo muy establecido. Muy establecido. Me muy ch eh, qué chileno botones. Porque para nosotros es muy importante, lo que pasa es que se han mezclado los protocolos. Por un lado, no, no me sale más el chileno que lo quiero hacer. Practiquemos. Es muy jodidísimo, muy jodidísimo. Claro, protocolo león. ¿Se han mezclado los protocolos? Ahí está. El zoo cuenta con un protocolo muy establecido porque para nosotros es muy importante no, no, la vida no, de las personas. No. No. No. No, no, no. no te enojes. No, si es no, es no. Antes me salía. Eh, al no existir calmantes que actúen... De inmediato sobre los animales hubo que sacrificarlos para salvar al eh, suicida nudista, explicó montalba que no sé quién es. Otro de los leones. Dijo que estaban profundamente consternados en relación a la pérdida de los animales, un macho y una, y una hembra procedentes de África. La persona, un joven de 20 años que portaba en sus ropas una nota suicida y hacía proclamas religiosas según testigos Jung se encuentra en este momento internado en la clínica indisa cercana al zoo en estado grave vamos a despellejar esta nota me parece que, en primer lugar el zoo como eh, hacer más chiquito una palabra de zoológico, me <ríe> gusta sí, sí. me si, si el zoo porque arranco por lo, lo menos lo menos, lo menos polémico por ahí, sí. ¿no? <risa> y para, ¿y qué pensás de las propuestas que surgen últimamente de parque animal, parque bio, Ajá. animal? No tengo bien en claro la postura. Sería una cosa menos menos menos menos eh, menos de encierro como ETCAS. Eh, e está bien. Temaiken el... eh, te es Redin, cierro sí, Pero lo tienen lindo, lindo. Me, quedo con eso, <risa> me quedo con eso Che, hay unas fotos raras es que eh... Donde no se ve el pitulín Pero se ve eh, Un hombre tirado Y un león sobre él Es que si lo quisieron morfar era un poco la idea tanto de los leones como el suicida No me doy cuenta si es de verdad o hubo, si es de mentira una comunidad de intereses que duró hasta que lo, los leones fueron... ¿Estamos a favor de que hayan matado los leones por eh, salvar al muchacho? Empieza Santiago <risa> Tenés toda la presión sobre tus hombros Acá en, hay un grupo ¿A de favor de o en contra? De, no hay eh, abstenciones De proto animalistas está absolutamente en contra fuera para de... para para no adelante posiciones a favor de matar a los leones para saber a suicida A favor de que suicida sea comida por los leones Y festeje, haya, festejo en la plaza pública A favor no, Me hubiese gustado que Fernando, se lo coma de la duda. Quiero que se lo coma Me hubiese gustado que se lo coma no. En contra En contra de la muerte de los leones sí. ah, no me mentes, Ay. Dale, no se puede dudar Es una cuestión de muerte o muerte Estoy Mi voto es eh... No positivo Estoy en contra de eh, de que hayan matado a los leones. Ay, no te puedo. Yo estoy completamente a favor de que hayan matado a los leones. Para dejar claro mi posición de creo que es de minoría porque el operador está a favor de la vida de los leones. Patricia mayorista a favor de la vida de los leones. A, fa a favor de la decisión del suicida, a res sí. respeto a la decisión del suicida. <risa> Pero el suicidio se, se, se mató de una forma que comprometió a los leones. Yo no digo que no sea un pelotudo el suicidio. Me Suicida. parece un dilema fantástico el que ha suscitado este... Sí, sí. ¿Seco Rodolfo? Aparte él, sí. <risa> no sé qué le Se ríe, se ríe. Es una risa de abstención. No sé, igual. yo A mí hay hay... Eh, no sé, me acuerdo de las sociedades protectoras de animales y me acerco a tu posición, Tristán. Hay una vida humana y hay vidas animales. Hay una superioridad sí. de unos, de Ay, unos animales y ¡Basta porque me otro. vas a terminar convenciendo! <ríe> hay protocolos para proteger la vida de las personas que pueden incluir, y está bien que lo hagan, la muerte de animales. Animales feroces que se alimentan de las personas. La per... Una persona increíblemente pelotuda no, no es menos valiosa que la vida de un, un animal increíblemente hermoso. A mí me parece y, y voy a cambiar como una como, como una veleta, no, no. De posición que por las implicancias filosóficas y éticas que tiene eh, este este este suceso, este dilema. Me, me, me voy a parar en la vereda de, de los asesinos de los leones. Porque me parece que estirando el argumento después se puede llegar a justificar cualquier cosa cualquier con cosa. sí, por ejemplo, que algo habrán hecho. No, no, no sé si tanto, pero poner la vida del animal Igual... por encima de las personas en todos los casos. Qué difícil, qué difícil salvar a alguien que se está por matar. Te da la sensación de que te va a agradecer y seguro se quiso es. matar, es es raro. No, eso es imbécil, eso es imbécil porque realmente si lo había pensado un segundo eh comprometió a, a esos dos leones, una hembra y un una hembra y un macho provenientes de África. Si algún día ustedes se quieren matar, los voy a intentar salvar. Aunque tenga que matar leones. Pero ¿sabes qué? Tenés el deber legal de intentar salvarnos, esa es la cuestión. Un suicidio no se puede suicidar, está mal. Es ilegal. En serio, es se ilegal sí, Si alguien está intentando por un puente y vos lo mirás y, ah, dale, tirate, sos cómplice de su muerte. No sé si esas están así. al menos si No, eso religiosamente serv... sí. Si estás un servidor público, sí lo tenés que salvar. Y si la... el suicidio es un delito. Por ejemplo, yo me suicido y, y mis hijos, que no tengo, no van a cobrar el seguro de vida que no tengo. Porque estoy cometiendo un delito, ah, un atentado contra mi propia vida. Por eso lo de Nisman. Y Arroyo Salgado, etcétera No sé. No va, te metes en ese me cabroso. Parece. Um, me parece que plantea un dilema espectacular Este caso debe ser planteado En todos los eh, programas De introducción a la filosofía Del secundario sí. A me surge una pregunta que me parece que sería Jorge Lanata En este caso también que es ¿Qué hubiera pasado si estuviera pasado un zoológico argentino? <risa> <risa> muy bueno Muy bueno ¿Qué no, no, Las fotos son espectaculares Al chabón veo que se los semimorfaron ¿eh? Pero él se pone... Eh, está acostado como si fuese una eh, como una pata de pollo cocida. No sí. es así. Eh, para que te como un león y si sientas que te como un león, tenés que intentar huir. Sí, es verdad. No, no vale tirarte así y al león decirle cómeme. Y en una medio que lo abrazó, no. medio teatral, un fantasioso. Un y además desnudo como, nudo, todos, sí, como sí. si al león le me, Me dan más ganas de comer. Alguien de como ve la carne directamente es lo mismo. Claro. No, no. Lo que sí, el chico quedó medio comido cual cual pequeño charrasín. el bocadito. Sí. Bueno, vamos a escuchar a el hit de el señor Michael Jackson. Un, un exponente de, de, la, de la falsa negritud uh -huh. o de la negritud arrepentida o de... Como quieran decírselo porque nuestro común denominador es sobre la negritud. Hablemos de Michael después. Y esta canción es Black or White. o reggaeta. FM 106.3 desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3 radionauta.com.ar Radio Nauta está sucediendo Le Tercer mon. La primera bioempresa no, bioimpresora Subí a la cocina La primera bioimpresora argentina Está en la UNSAM ¿Hacemos de vuelta sin el gallo o vale? Por favor, por favor <risa> ¿Qué hice? <risa> La primera bioimpresora argentina está en la UNSAM. ¡Vamos, oh, carajo, la UNSAM! O sea que... Ya quiero entender la noticia solo con el título y no puedo. No sé si va a imprimir una pierna, claro, eh, sí. pelos, una planta. La UNSAM recibió a principios de mayo una 3DONOR. La primera impresora 3D de materiales biológicos... Desarrollada en el país, la recepción del equipo que está en comodato... ¿Cuál módem de cablevisión? <risa> Est esta tres donor pertenece a cablevisión S.A. Tiene un sticker rojo con letras blancas. <risa> Se realizó por medio de la firma de un convenio entre Elida ermida directora del proyecto BioMacha para regeneración de piel con biomateriales y a los bioemprendedores. No, no, no, no, no. Bioemprendedores. Ya es suficiente con biomateriales, Hay, claro. Suficiente ¿Son todos bio? Amigos de la biodanza. Adén Díaz Nosera y Gastón Galanternick que desarrollaron la impresora y fundaron la empresa Life C. ¿Cuánto chanta, no? Para comercializarla, el equipo permite imprimir hidrogeles. No, basta. ¿Era para imprimir hidrogeles? Esas pelotitas que metés la mano y es placentero. Ah, es el hidro, ese es el hidrogel. En tres dimensiones, mediante un software que diseñamos específicamente para esto. ¿Eso lo dijo un bioemprendedor? Esto lo dijo eh, sí, el bioemprendedor Adén Díaz Nocera. No sé cuál es el nombre y cuál es el apellido. Necesitamos claramente un especialista que nos adentre en este tema y nos explique... ...porque no estoy entendiendo nada. Estás tirando el, el pie para una entrevista telefónica que no tenemos. Estamos en comunicación con el bioemprendedor Adén Díaz Nocera. Él es bioemprendedor de la UNSAM. Hola no. Adén, ¿nos escuchás? ¿Cuál es tu nombre y cuál tu apellido? Eh, la, la impresora la instalaron en, Se el, cortó. en el Labo Cluster... No, papá, no esto, esto es todo una truchada. Generar alrededor de nombres pelotudos para las cosas porque el, el labo Porque yo Cluster haci... o Claster. No, no, increíble. El BioLabo. El BioBioLabo, peor. Bio BioLabo. Un laboratorio biológico, el BioLabo. <risa> Aparte mirando para arriba, leo también Biotech más 75K y IP InTech. ¿Qué carajo es todo esto? Eh, estamos convencidos de que en un futuro podrán imprimirse órganos con este tipo de equipos. De ahí el nombre. ¿Cuál nombre? El Organtech. El biórgano. Ah, terrible. Bueno, eh, sí, nada. Esta impresora, nada. Tres, la 3donor, se probó durante un periodo de dos años en la Universidad Nacional de Córdoba y obtuvo el primer premio de la competencia Biotech más 75K. Actualmente la 3D No cuenta con el apoyo Del área de incubación Y vintage Que dirige la doctora Liliana Haim qué se yo No entendí mucho No, no sé No me doy cuenta qué es lo que puede podés imprimir Por ejemplo Quiero un No Porque un órgano Es muy, muy complejo Atención Elida Hermida tío. Es directora Del laboratorio De biomateriales Biomecánica Y bioinstrumentación Bueno, no, no. Por eso se llama Lab 3 Bio Porque son 3 Bio Ah, claro Bueno Che, no, me parece aparte un fiasco que el título sea La primera bioimpresora argentina está en la UNSAM y estuvo dos años en Córdoba antes. ¿Verdad? <ríe> Decime, la primera bioimpresora argentina fue mudada de la Universidad de Córdoba y a la UNSAM. No, o no es noticia eso, no sería una noticia. ¡Qué barbaridad! O sea, está bien porque no es una, un, un falso titular. No es que eh, es mentira lo que dice el título. No, no, no es toda la verdad. Oculte una parte Importante. que tiene que ver con... El antecedente Chicos, llegamos Nos puso me gusta en Instagram Un programa de Radio Universidad ¡Muy ¡Esa! bien! ¿Qué programa? ¿Puedo saber? Allá vamos eh, Universidata Ah, Universidata eh, No, ¿cómo que se llama? Eh... ¿No es Universidata contacto eso? Universitario, contacto ah, universitario Ah, ah, ah que, que nos preparen la factura Que llevamos para allá <risa> ¿Nos pagan ahí? A nosotros siempre nos hacen pagar Donde vayamos Cristina Kirchner creó una comisión para estudiar ovnis. ¿Qué resultados obtuvo? ¿Le genera preguntas? Sí. Le genera muchas preguntas. Dudas y yeah. un escozor. Yeah. Yeah, entonces tenemos un punto de partida para que les lea esta noticia. el área, ¿Cómo se llama el área de Estados Unidos 51? ¿Tiene un el el 51? El área 51. ¿Tenemos acá? Pareciera que sí. Vamos a ver qué dice la nota. ¿No cuenta con equipos sofisticados? Eh, ya empezamos con una falencia. Ni con un plantel numeroso. No Ni tampoco más. con presupuesto propio. No estamos hablando de Radio Nauta. De hecho, su oficina está instalada en un centro cultural autogestivo. De hecho, su oficina Apropiada. está instalada en un depósito. Bueno, más o menos. Pero la Argentina tiene su propia agencia nacional para investigar OVNIs. La Comisión para el Estudio de Fenómenos Aeroespaciales. Atención... Seafe, no, Seafae. Sefae, se se Sefae, Sefae. Se se el organismo fue creado en 2011 durante el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner. El motivo, Para la varguita, seguro. El motivo oficial, comillas, comillas, comillas, comillas, el creciente avistamiento de ovnis en el país. Cierro comillas. Decenas de fotos y videos llegaban a distintas dependencias del Estado en busca de una explicación. Mi abuela, que tiene una anécdota para todo, está, hay cosas que no cuenta. Yo tengo una anécdota de ella para todo. Iba a, a recibir ovnis al Parque Pereira. Nada de eso. como a recibir ovnis? <risa> tipo Toma, uh, ven, póngase acá, chico, no pasa nada. un club. Nos traje unas galletitas. No sé, porque... No me lo contó directamente No, hacen eso ella. igual, hacen eso. Eh, a se van a recibir ovnis. Ahí en Parque Pereira. Pero nunca recibieron ninguno. Nunca nadie. Es no lo que se sabe. Pensás. Así como les contaba, nació el CEFAE. Su intención, estudiar con método científico el avistamiento de objetos voladores no identificados. Porque atención, el ovni no es necesariamente bien, el Bien aclarando, volador. bien aclarando. Ovni es un... un... Una objeto categoría, volador no identificada Es una categoría se refiere a todo aquello que aparezca en el cielo Y que no es de fácil identificación Por el ojo no no, no no avispado En esos temas El ojo Lego Estudiar con método científico el avistamiento de ovnis Recién a fines de 2015 Y con un nuevo director La CFAE publicó su primer informe Consta De 10 casos de avistamiento de ovnis Dos años, 10 casos Bueno. Está bien igual, no sé si... Es un montón. Nombre. Bueno. Bajo. ¿Es bajo? Es eh, bajo. Es, es bajo. El análisis de 10 casos... Dice, dice el operador que... Quiero saber cuántos estaré? ovnis claro, ha visto. Sí. Y cuántos porque... informes <risas> ha hecho, con cuántos ovnis... Claro. No, se el... el canchero porque es el día del operador. Que funde claro. Vamos su a propia a no, no, se, ¿Quiere tomando, hablar? se ¿Es El, operador, el operador, no hablas. <risa> es una característica de tu día, en el dial esos palanquitas, pero no podés hablar. Sería una traición al gremio no hay. hablar salir al aire. 10 casos de avistamientos de ovni registrados entre noviembre de 2014 a noviembre de 2015, 9 casos poder explicados. O sea, no, no. Y ahí ya deja de ser un ya, no identificado estamos hablando de rubén lianza director del cepac no es un ovni el mismo es en realidad, Rubén eh, Elianza, el único analista de la Cefae. El jefe es el único analista de la Cefae. Es ex piloto de la Fuerza Aérea, ex jefe de la base Marambio, aficionado a la astronomía y un estudioso del fenómeno OVNI de hace 40 años. Da el perfil, me parece perfectamente para esta oficina. Si vos estuviste en la base Marambio, sos piloto de la Fuerza Aérea y venís investigando OVNIs hace 40 años, sí, tenés que estar tu lugar ahí. es la, la cefalea. <risa> El señor Lianza, como piloto, sacó fotografías que llegaron a ser tapa de la revista Nature. Y aparte merecen reconocimiento porque ser piloto y sacar fotos al mismo tiempo no es ser fácil. Junto Pero pueden secretaria. andar manos, los pilotos. ¿Cómo? ¿Pueden hacer manos libres? Yo creo que sí, no tienen que andar todo el tiempo con las manos en el volante, como una bicicleta. No sé, me parece que el avión... O un auto. Junto a su secretaria, trabaja en un depósito recondicionado al edificio Cóndor de la Fuerza Aérea. Para mí en Buenos Aires no tiene que haber esto. Esto tiene que estar en lugares más altos. En el alto, Uritorco. En, ¿Cómo se En el Uritorco. Ahí está. El organismo cuenta con estatus de comisión dentro de la Fuerza Aérea, por lo que no dispone de partida presupuestaria propia. Sus recursos son remanentes reasignados a otras áreas y sus dos empleados pertenecen a planta permanente de la Fuerza Aérea. Según comenta el titular de la cefae la mayoría de los que contactan al organismo confunden platos voladores con fallas de la cámara, con pájaros que vuelan a lo lejos y hasta con la luna. No, no, pero son ah. totalmente Hay que ser obtusos para... Es, para a, ver, per, perdón, a mí la saben luna. que me gusta mirar en el cielo luces que titilan. Me gusta, me parece que tienen algo extraño y que esconden un misterio. ¿Vieron que siempre hay una luz que titila? Pero que, que recorre una, una órbita no constante. Sé. Están en el cielo y titilan, como los hay unos satélites, hay satélites. De hecho se puede ver a simple vista si uno justo la agarra a la estación espacial internacional. Ah, ¿Es verdad? Y ahí hay gente. Hay gente. Wow. Hay gente transmitiendo en vivo por Snapchat. Tú sí, sí, los vi. hay uno que ¿Dónde? Yo los quiero seguir. Sí, yo los sigo. ISS. Creo que ya volvió el que yo seguía igual <risa> En serio, el pelado que hizo la canción de David Bowie Ah, sí, sí, sí Hizo Space Oddity No, ese Od pelado vuelve en una semana me parece Yo lo vi en Snapchat el otro día ah, A menos, sí, que, a el a menos que manden solo pelados el <risa> no, Te cortan no, el pelo para ir al espacio Hace verdad? una versión, no, yo quiero recomendar esto Si no vieron la versión de, del, del tipo que está en la Estación Espacial Internacional cantando el hit de David Bowie, Space Oddity. Bowie. Si no lo vieron, búsquenlo por favor en, en Google, en YouTube, Space Oddity Inter Inter Inter Inter Internacional y es un tipo jugando con la gravedad cero. hizo un videoclip en la estación en la estación espacial internacional. <risa> <risa> <risa> en la estación internacional eh cantando esa canción de David Bowie. Eh, seguimos citando al director De este lugar sin presupuesto Y que está en un desótano Para uh, los casos que nos envían Las fotos, usamos un programa Que se llama Stellarium No lo puedo creer Porque yo tengo el Stellarium en esta misma computadora En la que estoy leyendo esto Este tipo es un trucho El Stellarium es para ver dónde está Venus Ladrón El Stellarium que nos muestra a qué cuerpo celeste se ubica en el lugar y en el tiempo en el que fue registrado el OVNI, sí, claro, como cualquier carta como le llaman astral, no, exacto. Los ufólogos <risa> tienen toda una categorización de naves espaciales según su diseño. A ah, me encanta la palabra ufólogo. El nombre que publi eh, que publicó Sefae el informe que publicó se fa está compuesto por 10 casos Como ya decíamos En 4 de ellos las personas que registraron ovnis Confundieron platos voladores con estrellas No, no, bueno, no, no, es, no, no es un error tan Yo creo que no Están eh, aplazados sí, sí, sí. aplazados Pero tampoco es tan grave En otros 3 Y acá están entre el 4 y el 7 Fotograferon luces de helicópteros o aeronaves que salieron movidas Esas me gustan, son mis preferidas En otro caso Fotograferon un pájaro que vuelve <risa> a la distancia Volvemos a la plaza Y en otro caso hubo una burda intervención. Ah, un fake. Un fake. Tenemos una entrevista con este ¿Ahora? señor. No, no en vivo. Ah. Le, no la, la podemos actuar si quieren. Sí, este, sí. Pregúntame, Santiago. ¿Cómo te llamabas? Lianza. Lianza. Eh, Lianza, ¿qué porcentaje de estos casos eh, se suelen terminar resolviendo? El 98% de las consultas se resuelven. Es decir, el OVNI pasa a ser... <risa> No, no, no, no. Escuchá la respuesta que te voy a dar. Por favor, escuchá la respuesta que te voy dar porque no te la vas a olvidar en tu vida. Lo escucho, Alianza. El OVNI pasa a ser un OVI. Objeto volador identificado. No, no, espectacular. ¿Cómo vas a responder eso? Eh... Pero usted me está hablando de un 98%. Sí. ¿Qué sucede con el 2% restante? El 2% continúa con estatus momentáneo de OVNI. <risa> Pero eso no quiere decir que sean extraterrestres. No, no. De hecho, estoy seguro personalmente que con más información se podrían resolver. A veces faltan datos. Por otro lado, si son extraterrestres y esto se constata, pasarían a ser OVIs. ¿Por qué? Estarían identificado. No, este está Objeto volador Identificado Y la S de plural claro. Pero no hay diferencia mí, Entre los smush. hobbies que se resolvieron Sin ser extraterrestres Y los hobbies, hobbies. que se resolver O sea, no, no hay distinción Hay no. un problema metodológico <risa> gravísimo ahí. No, no, no, es terrible Porque es identificado Pero uno es un alien y otro es un pájaro Es totalmente desastroso el no, método no. que utiliza este, este, este instituto. Por Claramente, por ten, estos tendrían que ser todos yankees. Son argentinos. Pregúntame, pregúntame, por Us, favor, porque tengo cosas eh, para decirte. ¿Usted cree en los extraterrestres? Solo se creen aquellas cosas que constituyen dogmas de fe. Ya, más por la línea, el vos por Francisco, en esta respuesta. No, este, está bien lo que dice. Si vos tenés que creer, tiene que ver con la fe. Él sabe, Dogma vos sabés. Eh, lo que pasa es que la exobiología es algo que pertenece, en cambio, a las ciencias biológicas. Tal vez una mejor forma de encararlo sea preguntar si creemos en la existencia de la vida extraterrestre. Que yo según entendí es lo que me preguntaste en un principio. <risa> la respuesta sería bastante obvia. A esta altura de nuestros avances tecnológicos, tal vez no haya ni un solo ser humano que no crea que deba haber vida en otros planetas. Al menos microbiana. Incluso dentro de alguno de los planetas o lunas de los sistemas A solar, vos cual, te hablo no. Ser microbiano, si nos estás Escuchando 451-6917, comunicate con la radio 221 si estás del interior Che, sí, la no, y acá, no. no, sí, pero es increíble Estamos con Rubén Lianza, director de la CFAE, no, hay una pregunta que no está Marcada con amarillo, o sea que no le tendríamos que leer Pero me parece no. que es una ¿Por qué no se publicó nada de 2011 al 2014? Solo puedo responder por mi gestión, dice. ¡Es un cara dura! O sea, él estuvo desde... De, de, de, ¿De cuándo? 2014 Desde, a, desde que se fundó, desde que se fundó. Bueno, no. Me interesa publicar un reporte anual. Esto es el informe anual. esto es peor que el informe anual que voluntariado. Es un desastre lo que hace este señor. ¿Qué? ¿De dónde salió esto? ¿De la nación? hágame la siguiente pregunta porque quiero responder con una experiencia personal. ¿Usted tuvo algún contacto con un ovni? ¿Sexual? Sí, no sexual. El 14 de junio de 1980 estaba a vacaciones. Y vimos el 14 de junio de 1980, la fecha precisa. Y vimos con unos amigos una pelota gigante de luz en el cielo. Que primero se nos acercó y después se detuvo, estática. Mis amigos tenían mucho miedo, por lo cual es infiel que yo no. Yo quería acercarme y empecé a hacer señas para comunicarme. Cada uno reacciona como puede. Después de unos años, un amigo de la NASA... Ah, bueno, bueno. Uh, tengo uh, amigos en la NASA. Uh, un amigo de la NASA me compartió información con la que pude confirmar que la luz fue generada, en realidad, por un lanzamiento espacial ruso. Los rusos son los aliens. En esa época, por la Guerra Fría, esas cosas no se comunicaban. Los rusos lanzaban cohetes de diferentes lugares. Y este se vio en más de un país del hemisferio sur. Ah, me encantó esta parte. Sí. Si algún ovni algún día me abduce, ojalá que me embarace. ¿Por qué, qué, por qué querrías que te pase tal cosa? ¿Por qué no? pues Digamos, ya que me abducen, bueno, embarazame. ¿Te gustaría embarazarte de un ovni? Es una ¿Y? pregunta que le podrían hacer a este directo Alianza. Rubén Alianza. Me pasa? gusta la, la parte del protocolo. Ah, eh, ¿Qué pasa si algún día se encuentran con un extraterrestre? Quiero decir, ¿existe un protocolo oficial argentino de contacto extraterrestre? Si bien, debido a las abismales distancias que existen entre los sistemas solares, las posibilidades de que algún extraterrestre llegue alguna vez a nuestro planeta y a nuestro país son infinitamente remotas, en el hipotético caso de que esto ocurra, los pasos a seguir... Dependerán lógicamente de las circunstancias en que se encuentran la, ah. no. la respuesta es no no, hay, no existe un protocolo No hay protocolo para ver que si matan al león o al suicida ta, Mucho menos para ver qué hacer si llega un alien Le preguntan al presidente Y el presidente dice no tengo la mínima idea no. Sí, el presidente sí, tiene un protocolo Escuchá la segunda parte de la respuesta, más pues, espectacular Si los aliens están vivos Y en territorio nacional El primer paso lógico es conocer sus intenciones Y su situación Che, eh, ¿qué te trae por acá? Pero entonces, el paso prioritario anterior eso es establecer comunicación por el medio que sea. De todos modos, un evento de esta magnitud significaría sin dudas un disparador de todo tipo de contingencias a resolver, dado que hay riesgos biológicos, de exposición a fuentes de energía desconocidas, altísimo impacto a la sociedad, estructura económica, religiosa y filosófica. Sin duda sería el concepto sí. de disparador de contingencias. Sí, sí, sí, sí. Fantástico. Sin duda sería un... un evento que de una forma o de otra forma podría llegar a cambiar la historia de la República Argentina y con ello de la humanidad toda. Ahora, eh, si viene un alien en este momento... Eh, sería una persona de la fuerza armada el que lo tendría que recibir y comunicarse con él. Si lo hubiera, sí, si no habría que inventar un protocolo de urgencia. Porque, porque... acá en este programa hemos tenido casos. Hay que joder, hay que cagazo que me agarró como un escalofrío. Vos luces? sabés que ya me lo veía venir, eh. Vos sabés que yo me lo ¡Oh! No, no, no, no, no. Pero, ¿el protocolo? No puedo crearlo. Rubén Lianza, por favor, traducime lo que dice ese alien. Estamos en presencia de nuestro querido amigo el alien. Escuché a lo lejos que siempre, hablaban. Siempre trae, siempre trae el, el, el traductor. Siempre trae su propio traductor. ¿Por qué, ¿Por qué un traductor extranjero? ¿Por qué? ¿Puedo preguntarle algo al traductor? Para ah, que estaba, primero estaba, le, estaba... le voy a dar la bienvenida al alien uh, <risa> nuevamente Me, me interrumpieron, perdón, pero perdón. es que escuché a lo lejos por mi radio que estaban hablando de temas relacionados y quiero hacer un aporte Bien, bien, le agradecemos, siempre sabe que tienen los micrófonos de Radio Nauta abiertos para, para ustedes señor o señora alien eh, Alien, ¿te discriminan por alien? No mucho, pero yo me siento un representante cultural de mi etnia. Por a nosotros, a los alien, usamos el concepto de, <risa> de eh, eh. No, <risa> le, le Lanzamos un vaso Disculpe, de agua el traductor. el traductor cualquiera. Disculpas, disculpas. El concepto superador de etnia nunca raza alian, eh ustedes están notificado o notificada de eh, las actividades que está llevando adelante el Cefae y de su eh, de su de su presidente, el señor Rubén Lianza. Pero por supuesto, papá. ¿Puede ahondar un poco que tipo ha establecido algún tipo de contacto con el señor Lianza? Alianza lo conozco personalmente y labura con unos amigos míos, la pura para mis amigos. Impresionante, estamos aquí hablando con, con un alguien que afirma, declara conocer a Rubén Lianza, el director de la cefaE Testimonios exclusivos, yo quisiera saber si además de Alianza, eh, señor A o señora alguien conoce a quien fuera el jefe o la jefa de Alianza, me refiero ni más ni menos que a la señora Cristina Fernández de Kirchner, Elizabeth. Yo creo que en este momento de resistencia que ah, está bueno. viviendo nuestro pueblo, bueno, me puedo permitir hablar, claro, decir algunas cosas. La comandante Cristina tiene relación con mi civilización. Ah, impresionante. No, muy no no me imaginaba. Que oscila entre los yanquis y los... muchísimo, lo... muchísimo talento. Súper su, informado. <risa> una cuestión... La verdad, una rigurosidad. Ve, vemos que eh, tenemos un testimonio exclusivo. Estamos con el, el, ¡Ah! el Alien Kirchneri. El Alien K. Sí, quiero que el, K que el Alien K ante la marcha peronista en Alien. <risa> Eso ya debe existir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! a ver la traducción. No, es un momento muy difícil para el traductor que está acá al lado mío. Yo le cedo el micrófono en este momento difícil que, que va pasando. Sí, está mal el traductor, pero pasa que el traductor siempre viene con el alien y es un no, y el, se, confunde se confunde. se confunde, se confunde. Es un momento eh, viajan, viajan por tantos países. Pero el, el, el traductor es de me interesa mucho. Es es, es sí. de dónde? No, ¿Es terrícola, es alguien Para mí tiene algo entre el su traductor idioma? y el alien hay algo Aquí su... van, tienen que preguntar a mí, no al traductor que trabaja para mí y no tiene autorizaciones. <risa> mezclando como otros idiomas. No, no, bueno, bueno, disculpa, disculpas Alien. Bueno, eh chao, chao, Le les ag les agradecemos la visita, señor Alien a la Tercer Mond. Manuel, invito... eh, mandale mandal una canción que me quiero a tomar vino con momento? el alien Sí, eh, Los Espíritus, esto es Negro Chico Negro Chico tiene hambre Y la madre lo mandó a pedir Negro Chico tiene hambre la madre lo mandó a pedir Si la calle no me mata A la noche me voy a curtir Juntando las monedas Negro chico así aprendió a contar Si juntando monedas Si aprendió a contar Si querés contar billete De afuera la vas a mirar Si hace frío hay un fuego Al costado de la vía del tren That box ran FM 106.3 Facebook Radio Nauta Twitter Radio Nauta FM Radionauta.com.ar La Pulseada la revista del padre Cajade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 Le Tercer Mon. Ay, fui al Tenías el micrófono apagado, Manuel. Ay, fiel qué baño. pena. 21 34. <risa> Bueno, bueno, bueno, cero. Estuve una 34, eh, hay un Santiago disfrazado de o sea, gatito. Fui al baño y no tuve ninguna complicación. Esta semana ha sido muy de solo dos días ha sido muy difícil para mí y se me ha complicado hasta para ir al baño y ayer me quedé encerrado en la escuela de lenguas en el baño un rato hasta que puede salir horrible. ¿Viste? Bien? ¿Qué es este Ay. momento de catarsis <ríe> sorpresiva que nos está saltando. Es que me subí la cortina algo, por favor. <ríe> listo, hagamos como que nada pasó, empezamos de vuelta el bloque. ¡Qué porque... problemón acá! ¿Santi, querés que hagamos una vaquita y consigamos un analista? Bueno, está bien. No sé, ¿qué No, es bueno, eso? contá, contá. Claro. Si. Ya conté eso, que me está costando todo. Y fui al baño y me quedé encerrado. ¡Horrible! ¿En la de lenguas? lenguas de la ¿En el nacional de La Plata? Sí. Tiene una travita y es un baño como único. No hay lugar por donde por donde te puedes escapar si es el inodoro un lavamanos y listo un lavamanos. Qué nombre tan sugestivo que tiene la escuela de lenguas <risa> <risa> se puede tomar para muchos lugares acá en este programa podríamos <risa> hacer Ay, Dios. la verdad es que nunca el camión de chistes <risa> no, sí, sí, sí. pero no lo vamos a hacer Una temporada entera en cambio vamos a hablar de eh, cinco fijas acerca de leer libros Genioña la producción. Leer es una batalla constante y difícil contra la ansiedad. La ansiedad lleva a hacer cosas como contar obsesivamente cuántos capítulos faltan o leer adrenalínicamente la última página ah. a ver qué mierda dice o la última oración. Es difícil aguantarse. A veces, en algunas personas cuya ansiedad... Ya es un poco un toque patológica. El único impulso que lleva a terminar de leer un libro es eso mismo. Terminarlo y poder dejar eh, dejarlo a un lado para siempre. ¿Viven su lectura con ansiedad? Sí. No. piensa Es raro. Eh, lo que sí no puedo hacer es terminar un capítulo y dejar ahí. Siempre quiero un poco más. No llego hasta el siguiente capítulo y me queda todo ahí por la mitad. mitad del capítulo, a mitad pasa del eso libro. También. ¿Leen la última página? No. Yo hago como que la leo y la, la paso rápido. Rápido. Yo leo la última oración. Sí, yo eh, o la, la, la última palabra. Claro. No, yo incluso no leo la contratapa porque suele develar no. algunas cosas de la trama que no quiero enterarme. Es una mala contratapa. Lo adecuado. Es una mala contratapa. Y si el prólogo lo hizo otro, tampoco lo leo hasta el final. Yo he tomado la política de dejar de leer los prólogos. Ay, a mí me agarra... Un trastorno obsesivo compulsivo Si empiezo el libro salteando Algo que estaba antes Tremebundo ¿Te la... son... ¿Y te el el Muy traicioneros Muy traicioneros sí. Y además el concepto de prólogo mm. eh, Siempre el prólogo tiene mucho más sentido Después que leíste el libro tiene que Todo atrás. prólogo o sea, es, que es epílogo, epílogo. Bien. Es, es mi eh, Todo mi... prólogo nace de epílogo ya, Te saco sí. foto y hago meme Todo, Todo prólogo, prólogo es nace un... Es epílogo Porque no, no, el tipo te está hablando eh, o, o Es muy difícil Como introducirte Y contarte cosas que después lo tenés que volver a leer Lo salteo, listo, lo leo al final A menos que el prólogo sea contextual Histórico no, igual, Este libro igual, fue escrito no, Igual, algún... de la misma manera Tengo una posición fuerte tomada En, en relación a este tema que un... Con otros casos no me pasa Me podés respetar <risa> Prólogo después, o nunca No, no, tampoco Tampoco creemos, no. Santiago Nunca Leer es resistir contra un mundo de cosas <coughs> Que atentan Contra la lectura Más en este mundo De hoy Bien Ayer y siempre, la distracción íntima Y mental, de repente te das cuenta Que hace dos páginas Que estás pensando en cualquier cosa que no no muy distraída así, esta persona. Y ojo, que si no te das cuenta a tiempo a tiempo de tu propia distracción, puedes seguir como si nada leyendo de mentira y después la novela no se entiende un carajo, porque te perdiste la parte en el que el protagonista muere y se transforma en un fantasma que puede volar y atravesar paredes. Lecturas interesantes. Es imposible, no hay, no hay un... es muy difícil buscar tiempo para leer. Para, Para leer antes, antes a las fijas. Oh. Discutamos este ítem, con el cual yo estoy muy de acuerdo, me pasa. Tenemos un hábitos de lectura parecidos, pareciera, con el productor de estas fijas. El productor no lee. Me pasa que eh, le, le tengo que leer las cosas tres veces porque no las leo realmente. O sea, solo paso los ojos por encima de las letras y de alguna manera... Hago como si A, a mi me pasa también a veces que me doy cuenta Que estoy hace en el mismo renglón En el mismo párrafo hace 15 minutos fácil Pensando en cualquier cosa Pero todavía impostando Que leo sí. A mí me pasa eso a la noche Durante el día no, no tanto Es como el día Es como lo propicio para leer Y la noche para escribir Una tercer fija ¿Qué? Es que es se porque lee. Porque es de letras. Claro. Para mí no, es para eso es es de, de cada uno. El es de letras. Una tercera fija es que se lee el 10% de los libros que se tienen. Sí, la estoy clase de media universitaria que hace y escucha este programa tiene un serio fetiche con el libro. Y es difícil avanzar más allá de ese 10% porque a medida que se lee, si es que se lee, también se compra más libros. A mí no, no me funciona así y a la vez sí Los libros que tengo no los leo, leo otros Que alguien me presta me pasa, sí. Que saco de la biblioteca Que bajo de internet Pero los que compré para leer Están ahí vírgenes en la biblioteca Poniéndose amarillos con el paso de los años Porque quedan estancados Ahí nunca los leo Los libros en primer lugar se poseen En segundo lugar Se exhiben en bibliotecas En bibliotecas Y en tercer lugar y último se leen. Me, me siento identificado sí. con esa oración. Ay, me da bronca esto. Y yo en un momento dejé de comprar libros. En mismo momento dejé de leer también. Lo cual me, me llevó a, a no revertir la, la proporción negativa de posesión sobre sobre lectura. y que Quizás el motor, la posesión sobre la lectura. Mm. Estás develando algunas contradicciones. Está de moda leer Para mí Está de moda leer? Está medio, si sí, sí hay un Leer novelas así largas eh, Los Juegos del Hambre Está, pero eso es como ¿Qué es de, eso? Boom No es una película ¿No Sagas, películas? leer son, sagas mmm, Libros en su originalidad Hay muchísimas Y la gente es fanática Vi un videito de la Feria del Libro en Donde se juntaban booktubers O booktubers que son adolescentes, uh, adolescentes censura, censura No, no, esto es un bullying. Ahí del, habla del operador al, al locutor que la cara de ofendido que tiene, eh, yo soy una estrella, no me pueden hacer esto. <risa> no. Sos un booktuber, ¿te gustaría ser booktuber? ¿Qué carajos es un booktuber? <risa> un booktuber es un adolescente como yo que habla de la de los libros que tiene y le gustan en videos de YouTube y tuvieron su panel en la feria del libro. Podría ser un gran booktuber. He visto algunos un... videos de, book ¿De booktubers. Sí. Pero por ejemplo, este son como youtubers, pero que leen libros. ¿Y tienen videos sí. dinámicos? No, no, hablan de sus libros, no son dinámicos, pero ¿Y leen todas estas sagas? Mucha, le dan duro la saga Duro, duro, duro, duro mm. La única saga que leí Las únicas dos sagas que leí Son El Señor de los Anillos Y Harry Potter y de... Soy una persona muy distinta al resto <risa> ¿Leíste Harry Potter? Muy, muy especial No, leí Harry Potter hasta el 4 ah, Parte 4 cuatro Salí Salí de acá Parte del cuatro ¿Sabés qué pasó? Que a vos no te pasó Te volviste grande Exactamente A mí también me pasó no, no nunca, lo terminé nunca madre. Me, me hacen bullying. Yo, saben qué, lo me pasó lo mismo, pero Hice un paso más, o sea, dejé en el quinto y hace unos pocos años dije, eh, "¿Por qué no terminé el 6 y el 7? Y valen mucho la pena." Más sí dije y me los compré ¿Qué? y los leí hace 5 años. Me encantaron. <risa> <risa> Se leen como agua o me no. Me encantaron. De hecho, ahora viene como un revival de Harry Potter eh, cinéfilo. Se viene el 8, ¿no? ¿Cuándo sea, se vino? ¿No? Hay un libro que Stone, es a partir de una, obra de, de una obra de teatro y una saga de películas ah, de los libros... que son precuelas a Harry Potter. No, basta, quiero... dejen de hablar con las precuelas. No, quiero no son ir a las precuelas. A son no viene el libro de, el de el libro de animales peligrosos y cómo encontrarlos? Sí, pero sucedió antes. Está ambientada ah, en Nueva York, creo que en el siglo 19. Harry Potter en Nueva York en el siglo 19? Se editaron de dejar, dos dejar libros. Dos libros? Me pongo loco, quiero ir. Se editaron dos libros. Además de la saga de Harry Potter. Que son libros que lee Harry Potter en la saga. Oh. ¿Y los escribe J.K. Rowling? ¿Y ¿En, ¿En servilletas? Los, los escriben autores apócrifos. Su, la verdadera autoridad es J.K. Rowling. Pero animales eh, peligrosos y cómo encontrarlos. Y Quidditch a través de los tiempos. Yo los tengo también. ¿Y? ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que? Está acá una, no es una Patricia, de... no, sí, Patricia no se escucha lo que dice. Animales Fantásticos. <risa> está acá diciendo Patricia que tiene esos libros. Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos es la, el nombre de la nueva película. Acá dice que sí, Santiago Abel. Sí, sí. La nueva película sí, dice que hay no. Hay que es Animales Fantásticos y Dónde, y cómo encontrarlos. Que va libro, a salir sí. ahora, este año. Búscala, búscala. Ay, qué difícil que esté esto. <risa> no, no, no. No te eh, metes sí, trailer. No, sí, me, me me tiene un pantanal en un berenjenal, me encanta. Bueno, eh, no sé quién va. En realidad estas las que venimos hablando vienen siendo fijas de no leer, así que bueno, vamos a seguir por ahí. Es fija que se hace muy difícil encontrar el verdadero tiempo libre necesario para poder leer. ¿Cuántos adjetivos? Es el fin de semana en un momento de desconexión, resaca y programado para ver series. ¿Cuánto tiempo libre es necesario para poder leer? ¿Dónde? ¿En la cama antes de dormir ni en pedo? ¿Hasta que se cierran los ojos? Muy difícil ¿En el baño, en el bondi? Ojo, con la subfija que se desprende Se leen lugares <risa> siempre en los mismos Me encantan que se desprendan subfijas Me encanta que se desprendan subfijas Hay una elaboración lógica de, del productor Baño sí, no. bondi sí Baño no, ¿Baño? no, no. Oh, oh, oh. En contra. Oh. Baño, pero un... un a ver, piensa, imagínense el sí. sí más grande del universo. Estamos en una fija más, tener... más grande aún. Libros, ¿eh? Sí, libros. No, revistas, celulares. No, no. Nada, no, no. no. ¿Celular los mejores pasajes de los libros que he leído, los he leído haciendo otras cosas, además. Mm. Caca. Ahí. Sí, exacto. No, no No, basta Siempre, siempre en No se la lee en el baño, En la cama Se lee en el baño Pero se lee Pero no se absolutamente lee. se lee No, Se lee no. mucho en la cama, Santiago En la cama es el lugar de la lectura La cama antes de dormir Lo es Me quedo dormido No, no ¿Cuándo? En la cama ah, se lee el, el celular El cuando Te quedas dormido Dejar después de una hora es un negoción No, no, a los 15 minutos No, menos 3 no. minutos tardó en dormir 3, no, sí, vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergonia 3 El micro se mueve mucho bah, ¿Pero qué tenés? 70 años ¿Qué? Se te erecta el... ¿Qué, el, ¿Qué tema el ese? Pene, es? es otra cosa Otra fija Otra fija de lugares Entonces, donde uno tiene más literal. elecciones incómodas Qué problema digo que vibre el bondi para leer. Yo leo en el bondi, siempre <risa> en el bondi. No me mareo. Y subrayo en el bondi. Mm. Te digo más, subrayo. Un horizonte, un horizonte difícil, Muy escarpado. Difícil. Sí, La sí. plaza es un gran lugar para leer. Oh, nah, para. Oh, hippie, popular. Hay el aire libre, el aire libre con un mate. De... Da lugar al aire... salí, no, el mate salí. es un problema porque en quiero volver a mi casa a amear. Ah. Hay el, que tener un buen sillón El plano abierto Que me proporciona el cielo Y la vista Un poco más amplia Hace que vuele mi imaginación Y me pueda concentrar mejor En la lectura de libros Ya sea literarios o no La última fija contemporánea Atada de los tiempos que corren Ni bolas Sí La lectura fragmentada Sí Tres capítulos en dos días Cuando te fuiste de vacaciones Después Un capítulo durante ocho meses Sí Cinco meses de abandono y después la mitad del libro furiosamente ir un viaje largo de Bondi. Es difícil leer con constancia cuando hay tanto otro para hacer, incluso para leer, pero que no son libros. Sí. Lejé ahí Abandonado, Crimen y Castigo. Mm. Por la mitad. Hay una fija que te faltó, es la de los ah. libros por la mitad. Y hay otra fija que se me, que me faltó, que es... Que que le faltó al productor, que es... <risa> <risa> <risa> es los libros que lees y te olvidas Sí, sí. Por ejemplo, sí. Crimen y Castigo. No me acuerdo nada. No puedo hacerme el culto. Hay no me acuerdo ni siquiera el nombre de Hay pila de Rasmolnikov. Mata, mata a dos viejas. Ay, no me acuerdo nada más. Mínimo. Entra y las mata, a las dos. Y después eh, no la pasa nada bien. Y, y me quedé. Porque pasan un montón de capítulos un montón de capítulos en donde pasa muy poco. En medio denso. a mí no, Yo lo dejé a la mitad. Es angustioso. Angustiante. Me pasa que leo... A veces leo muy rápido las cosas y sin conciencia de lo que estoy leyendo Eso es una fija también Pero como a nivel más estructural Como que leo, leo, leo, leo, leo, leo Y no me queda nada ¿Qué el... libros les gustan? Tipo los que divierten, los que angustian en, no, en ese. Angustiar no Angustiar no angu... Yo era medio fan De los que eran divertidos Tipo Dani Umpi Tipo el sociólogo ese que les gusta a ustedes Volquetero ¿Cuál? Hernán Banoli ah bueno, Estos nuevos jóvenes Menores de 40 años y divertidos Qué aburrido ah. que se volvió este programa ¿no? De pronto estamos leyendo libros Yo me leí el Quijote en la escuela secundaria nah, nah, ¿En serio? ¿Entero? Porque había que leerlo y fue como una, una Así que me lo tomé con mucha seriedad Y mis compañeros, mis con... amigos, no lo leyeron Y fueron a una profesora que se les explicó Y después tuvimos examen de, de fue mejor. Comprobación de lectura Yo me saqué un 2 2 <risa> Me dio el Quijote entero desde enero para llegar al examen en octubre, porque es larguísimo. Me lo leí entero, me olvidé de todo, porque es muy largo. Mis amigos fueron media hora antes de rendir a una profesora de, de Quijote y se sacaron un 10. ¡La calentura que me agarré! Hacé no, de no, claro, la, ¿no? La ciudad de Azul es una ciudad conocida por ser una ciudad cervantina. Eso quiere decir que tiene la mayor cantidad de ediciones del Quijote per cápita <risa> en relación a otras ciudades Así que hay un señor que tiene cientos de miles hay una hay una sociedad cervantina que aglutina mm. no me gusta leer eh, me gusta leer cuentos en épocas de trajín novelas en épocas de ocio eso es como una regla que no sigo de manera Mirá tan pensado, eh, tan rigurosa pero trato de hacerlo porque me parece que es una manera práctica de, de leer ¿Novelas eh, lo más rápido posible en épocas de ocio, cuentos en épocas de traje que te permiten leer un cuento en uno o dos días? No sé, no quiero pensar la última vez que leí una novela porque sería un desastre Hubo un momento donde yo iba a la facultad, estudiaba más o menos y leía, leía literatura ¿Por placer en la facultad? No, no, no, no. Ah. un momento de mi vida en el cual, al paralelamente que iba a la facultad, leía otras cosas y después dejé de hacerlo Ah, yo también, lo sigo haciendo, de hecho no Hoy más a la facultad igual pero. Qué bronca, qué verdad ¿Cómo estamos? Pregunto así abiertamente, para que lo discutamos en esta asamblea que este programa Para un, un corte y después un bloque más bien corto Sí, sí Digo que sí ¿La productora? Dice que sí Producción en vivo Última canción de Negros? Por favor de 3 ¿Pero podemos que hagamos silencio hasta que cante Sandro? Trigado Manos se dilatan. Entré cantando como un campeón Estaba apagadísimo sí, el sí, micrófono sí, sí, sí. Dije muchas cosas Qué terrible esto que está pasando es sura, que el el Hay una dialéctica que se está madre. dando Entre el piso y el operador Que no termina de ser armónica Queremos preguntar Yo brindo voy por... A, voy a, voy a, ¡Rubén Lianza! Voy a Ay, brindar por Rubén el Lianza. Me cagaste porque tenías el nombre. El... Oh. Nuestro representante eh, del mundo OVNI Con... en la Argentina, Rubén Lianza. Yo brindo por la superioridad del animal persona frente a todo el resto de los animales. Y por la protocolización de la necesidad de asesinar a los animales personas a la hora... De que esas personas sufran riesgo de vida Bien Humanismo, un humanismo Un humanismo que implica la muerte de animales el Como el mejor humanismo Yo voy a brindar Por la... Tenés el mic apagado No, cerrado, no apagado mm, Que bravo toca porque se, esa, esa perillita se, está media loca A ver ahora Hola ¿Vos escuchás? <risa> Hola, ¿me escuchas? Ah, bueno Lo que hemos retrocedido, ¿no? ¿Por qué vas a brindar, Santiago? Es un programa de gente en pedo no, eh, bueno. Voy a brindar por la bioimpresora Ah, bien Cuando soy grande me imprimo una mano para chatear a dos manos Y va... la otra a las bolas Te vas a bioimprimir Te ha apagado no. el micrófono Toca, toca, el, sí, cable, el, toca micrófono. el cable Toca el cable ¡Ay, Dios! ¡Ah, mirá! ¡Ah, mirá! ¡Ah, mirá lo que es ese flojo! ¡Mirá que es ese flojeti! Ah, ¡Qué calentura de flojo! ¡Qué flojosa. cosa! ¿Qué ahí? ¡Corto! Ahí, ¿Por no. qué vas a brindar, Santiago? Habla, habla, habla. habla. <risa> sí, ¡Está, está, está! ¡Escuchas, escuchas! Daniel, ¿por qué vas a brindar? Ya lo dije. Al ¡Ahí pero... estoy! Ah, ¡Volví! ¡Me volvió la voz! ¡Me siento la sirenita! Qué feo que, que Úrsula te saque la voz. Sí. Nuestra Úrsula y Álvaro Urso. son ambos esdrújulos. Úrsula Vargas, 2200 porque vas a brindar por la bioimpresora eh, que fue de Córdoba Lausanne. Sí. Eh, Pati Mayonís en la producción en piso Saluda. Álvaro Bretal en su día chau, Señor Álvaro. operador en los controles Tristan Basile, Santiago Güell Manuel Mendizábal, quienes estuvimos molestándolos desde las 20 y los volveremos a molestar el próximo martes de 20 a 22 por acá, por Radio Nauta como todos los martes y que viva la patria, chau, chau. Claro que prefiero tirarme al sol antes que tener que trabajar Claro que prefiero tomar alcohol a Coca-Cola Light Claro que prefiero discutírtelo a callarme el abogado Claro que prefiero un choripán que prefiero que sea parado hoy y no espera